Porque el próximo 20 de octubre se va a definir la forma de administrar nuestros recursos naturales, la forma de administrar el Estado, la visión de país que eh, de alguna u otra forma se expresa, por un lado, como el señor Carlos de Mesa, que plantea un retorno al modelo neoliberal, al modelo privatizador del cual él fue parte en su momento con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, un gobierno represor a los movimientos sociales, un gobierno que dejaron políticas de hambre y que fueron justamente la causa de la masiva emigración de Bolivia a otros países, pero también se va a definir la continuidad de lo que significa un proceso de cambio, de lo que significa un modelo económico, social, comunitario que redistribuye la economía de la nacionalización, de la industrialización, de la recuperación de nuestras empresas estatales. Por eso es que esta, esta elección no es una elección cualquiera, más al contrario, esta elección se constituye en un momento fundamental para permitir la continuidad de un proceso de cambio que ha transformado Bolivia, que ha dignificado nuestro país, que ha permitido generar mayores ingresos económicos, que ha permitido generar excedentes económicos que hoy vuelven al pueblo, o volver a un pasado neoliberal, privatizador, que la región sudamericana muy bien conoce, cuáles son las consecuencias, corridas bancarias, inflación, represión al pueblo, desempleo, miseria. Esa es la importancia de este proceso eleccionario del próximo 20 de octubre.